Esta cismarca la resurrección del legendario grupo de música gótica, etérea y antigua. Death Can Dance en México. Jueves 29 de noviembre, Auditorio Nacional. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9, invita a... El sí significa Pinochet, el no significa la voluntad de paz. Un plebiscito con una decisión política importante para ese país. Fue en el 1988 que Pinochet, debido a, a la presión interna, a la presión popular interna y a la presión internacional también, tenía que legitimar su poder de alguna manera. Una campaña opositora a favor de un gobierno democrático en Chile. La película lo que retrata es cómo la plataforma política, el grupo político del no, todos, digamos, la oposición a Pinochet, llamaron a estos publicistas para diseñarles una campaña para lograr la parte más difícil que tenían, que es que la gente estaba aterrorizada para ir a votar. El único propósito, acabar con una dictadura. No, con Gael García Bernal. Una película de Pablo Larraín. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9 XHUIA Frecuencia modulada 3.000 watts de potencia Edificio P segundo piso Universidad Iberoamericana Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 01219 México DF Ibero 90.9 Sigma sobre Sobremesa La conversación perfecta lo toca todo Y no se detiene con nada conduce Javier Prado Galán Burivero 90.9 El sentido común establece que los cambios sociales experimentados a raíz de las revoluciones del siglo diecinueve parecen situarnos en una coyuntura absolutamente secularizada. El teísmo como principio rector de la vida y del imaginario semeja a ser un arcaísmo, una historia caduca. La publicación de un libro como Tratado de Atología del filósofo francés Michel Onfray y su éxito de ventas desmedido han venido a actualizar un tema que la doxa imaginativa consideraba remoto, alejado del debate. Onfray demuestra, o pretende demostrar, que el teísmo permanece inserto en nuestro horizonte cultural de maneras insospechadas, ejerciendo una opresión que limita la posibilidad de un goce vital, hedonista, mucho más amplio. En el contexto del primer congreso de ateísmo que se celebra los días 7 y 8 de diciembre, los contertulios del programa de hoy se preguntan, ¿Seguimos sujetos a las coordenadas simbólicas que impone la existencia de un dios? ¿Tenemos la capacidad de sobrepasar esta sugestión alcanzando, conociendo, gozando la verdadera teología? ¿O es el ateísmo una forma de resucitar, con una fe militante, la existencia de un nuevo dios, el dios del goce, el dios de la nada? Pues muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Sobremesa Soy Javier Prado Galán y nos acompañan eh, pues el primer congreso de ateísmo Los organizadores está Octavio Rivera, bienvenido Octavio Ya, ¿cómo está? Sí, también tengo aquí en el programa a Mauricio Dimeo Coria ¿Qué tal? Buenas tardes por la invitación Bienvenido Mauricio y la principal organizoño bueno, aquí es la organizadora principal del congreso micranatismo de que es Judith del Río Cortés. Bienvenidos. Buenas tardes, soy Judith del Rocío. Y sí, mucho gusto en saludarles a, Judit a todos. Judith del Rocío Cortés. Muy bien, Judith. Y está con nosotros el doctor Enrique Vazcochea. es aquí uno de los militantes del Sobremesa que tenemos en nuestro programa. Es Sobremesa, como saben todos, es un programa cultural. Nos reunimos a propósito de coyunturas y hoy quisiéramos pues eh, dialogar sobre el ateísmo a propósito del primer congreso que tenemos ya en Puerta 7 y 8 de, de diciembre de manera provocativa tomaron el día de la Inmaculada Concepción como cierre del congreso el 8 de diciembre me llamó un poquito la atención. Muy bien, eh, muy bien. Bien, eh, sí me gustaría que empezáramos eh, con Octavio y ustedes complementaran, que nos platiquen un poquito del Congreso, porque pues es el primero y la verdad pues la gente está poco enterada, cuánta gente piensa participar, más o menos cómo anda esta onda del ateísmo en México, qué porcentaje de mexicanos se podrían considerar ateos, etcétera Y luego ya entramos a la parte ya más más cultural, etc. ¿Qué es el ateísmo? ¿Qué onda la espiritualidad en tiempos de ateísmo? Entonces, primero, Octavio, platícanos, Octavio Rivera, de este asunto Bueno, eh, yo no soy parte, digamos, de, de los organizadores Más bien, yo soy periodista Yo ah, trabajo periodista? en la revista Gente Y bueno, en la revista hemos tratado de hace meses de, de construir un espacio dedicado a historias interesantes Que pensamos se salen de lo común Y bueno, hace algunas no semanas como la revista sabe muy interesante, así como No, no. no. Ah, qué bueno, <risa> en serio o sea, interesante. La... En serio interesante. Exacto. Muy y bien, y doctor. bueno, hace algunas semanas eh, me topé por ahí con la con la historia o con la nota de que se estaba preparando el primer Congreso Mexicano de Ateísmo. Evidentemente pues esto me llamó poderosamente la atención. Y lo primero que hice fue pues, tratar de averiguar si eh, efectivamente era el primero Porque eso pues, se me hacía ya relevante Y bueno, empecé a hacer contactos, conocí a Judit eh, y a otros organizadores Después platiqué con, pues entre otros, con el, el padre Hugo Valdemar Que es el museo de la arquidiócesis Eh, con algunos historiadores para tratar un poco de darle contexto, digamos, al tema. Entonces nosotros vamos a publicar un reportaje, no solo sobre el Congreso, sino abriendo un poco el debate sobre el ateísmo actualmente en México. Y se nos ocurrió que el Ibero y esta estación podría ser un, un escenario, una plataforma inmejorable para... ...puedes provocar un intercambio, digamos, este una tertulia hacia el doctor, sobre el tema... ...y pues eh, yo mandé un correo, eh, recibieron muy bien la propuesta, la maestra Leticia Santos... ...y pues aquí estamos. Ah, muy bien, fíjate que no sabía cómo se originó la inquietud... ...pero a nosotros en Sobremesa nos viene muy bien, es muy saludable, son temas... ...nosotros en la semana pasada el tema, cuál era el tema te acuerdas Enrique que trabajamos la ah, después de Lucía, bullying y cine okay. trabajamos bullying y cine a propósito de la película después de Lucía de Michel Franco muy bien, tú qué, qué nos quieres platicar Mauricio sobre este congreso más o menos cuántos esperan, cuántos participantes ¿Eh, va, va a venir algún gurú van a tener un fray cómo está la onda cuál es el objetivo bueno, <risa> bueno el objetivo sí, el objetivo es evidente no o no <risa> bueno, a ver. Cuando bueno, no, particular soy soy ponente, no no soy Ah, tú es ponente. Eh, organizador, entonces de judí podía Es mejor tú, Judith, perdón Sí, sí, bueno, eh, la idea es, es un evento académico La idea es intercambiar información, tener un espacio de expresión eh, Para empezar, para los ateos que, que forman parte de nuestra comunidad atea eh, Un espacio de expresión y que es enriquecer la vida sin dioses Desde un punto de vista importante que sería el, el escepticismo, eh, la ciencia Y los derechos humanos o el humanismo que tiene bastante que ver Entonces es más que nada un evento que pretende enriquecer esta parte de la vida sin dioses No vamos, digamos, contra un solo Dios, no es un evento anticlerical, no es un evento anti antireligioso, pretende ser un, un evento que, que este, comparte información y ob obviamente nos aporte cierto conocimiento. Muy bien, sí. Y, y no, no se apuren tanto por por contenerse, como bien dijo Octavio, el ámbito de la Universidad Iberoamericana es un ámbito abierto donde no nos espantamos con nada, ni crucificamos ni quemamos a nadie, ¿no? Así claro, que, claro, estamos conscientes. Fíjate que esta semana, precisamente el lunes, inauguró la Semana de Pluralismo Sexual. Sí. Ay, los de Diseño Textil trabajaron este tema. Es interesante cómo esta universidad alberga, abriga este tipo de iniciativas. A ver, ahora sí, platicanos tu ponente eh, Mauricio Dimeo Cori, ¿eres mexicano? sí. ¿Sí? Bueno, de padre italiano, pero soy mexicano. Ah, por lo de Dimeo, ah, sí. entonces eres de padre italiano sí. ah, Muy bien, ¿y de qué les vas a hablar tú? Pues yo voy a, tal vez, hacer una especie de sabotaje al, al Congreso ¿Por qué? Ah, Porque... ¿tú has, ¿Desde tu fe? La no, eres no, no, no. no, soy ateo, pero yo soy muy crítico al ateísmo Ajá, yo... Eres más bien agnóstico, ¿no? No, no, no, no, no. Ateo, ateo también ateo. Sí. Bueno, yo empecé, digamos, en la adolescencia oh, con ¿Estás una... seguro este hombre? Eh? <risa> claro, sí, claro ¿Estás seguro? <risa> soy ateo gracias a Dios Dios mediante y primero Dios <risa> Como aquella canción de auto, da Gracias a Dios, ¿se ¿Sí acuerdas la canción de auto? Sí, la soy de abajo claro. Sí, bueno, yo era creyente no en la adolescencia, en la infancia no Como mis padres Y justo a los 18 años Pues, casualmente, con la mayoría de edad, también decidí ser ateo, ¿no? Entonces, eh, al principio sí me fanatice ¿no? En el, en el ateísmo. Hice, este, playeras, botones, ¿no? Este, ah, mira. Discutía con todo el mundo, ¿no? Entonces, era, era un fervor de decir, encontré algo que me de cuál afianzarme, ¿no? Y, y de ahí le seguí. Pero luego estudié filosofía en la UNAM y mi panorama se abrió, ¿no? Y dije, bueno, sigo siendo ateo. Pero me di cuenta que hay mucho más en el mundo que solamente una negación o solamente la religión, ¿no? Digámoslo así. Entonces me di cuenta que había, por ejemplo, lucha social, ¿no? Que había, bueno, ciencia que sí está muy vinculada con... con Mario Bunge trabajaste, ¿no? Sí, trabajé Mario Bunge en, en Mario Historia Bunge. y, y Mastría. En Historia y Mastría. Ah, mira. Sí, hecho yo trabajé más bien Metafísica de la Ciencia en, en Bunge. En Bunge, Mario Bunge. No conoces no a Lonergan, a Bernardo Lonergan. No, no, no. Sería bueno. ¿Cómo se titula tu ponencia? ¿Cómo se titula tu ponencia? Eh, la superación de la religión La superación de la hoy es demasiado ¿Cuántas cuántas horas le vas a dar? Jurídico? Tienen Una, 20 minutos 20 10, minutos Él es un este ponente ese de los magistrales Entonces él tiene 20, en 20 minutos Pero no puedes <risa> La superación de la religión El tratado de ateología de Michel Onfray Que, que, lo, que, que afortunadamente lo leí pues no te lo echas en 20 minutos. Necesitas más tiempo. ¿Por qué no negociamos ahorita un poquito más de tiempo para Mauricio? Bueno, ya depende de él que nos lo solicite y claro que sí. No, <risa> claro no te... que sí. No ah, muy bien. Ahora, platícanos, como dijo el doctor Biascochea, de los objetivos del del Congreso, más o menos asistentes, etcétera, para ir entrando en materia. Pues bueno, básicamente vamos a manejar cuatro mesas, una tiene que ver con ciencia, otra tiene que ver con la defensa del Estado laico, otra con la unidad social libre de dogmas que tiene mucho que ver con temas como aborto, eutanasia, homosexualidad, toda esta parte que de repente permanece oculta por los prejuicios religiosos, toda esta parte entra en esa mesa y me falta una mesa que es la de... este me parece la de medicinas alternativas toda esta parte nos impacta ah, tenemos, Buenas, una, un, tenemos una, un ponente que es bien este todo un showman que es el, el papá escéptico ese es su, su, su, su, digamos, su sobrenombre y es Daniel Cepeda él él realmente es un showman que él se dedica precisamente a descalificar toda esta parte de las este, pseudociencias de las medicinas alternativas toda esta parte se dedica a, a trabajar está, investiga por ejemplo hace muchas cosas entonces su show, yo, yo, yo le llamo show porque realmente es este pone ejemplos y, y nos demuestra prácticamente que nos están engañando con un montón de aparatos que nos venden en televisión por ejemplo que son falsos y que nada más nos hacen gastar dinero este es un ponente importante que va a salir ahí y bueno tenemos otro otros este ponentes que también son obviamente doctores en filosofías el doctor javier zárraraga que desafortunadamente no pudo venir hoy este a, a la, aquí con nosotros pero bueno él esperemos que posteriormente pudiera pues, a ustedes brindarle un espacio porque él realmente deseaba venir para acá y él él trabaja mucho de la parte del activismo precisamente lesbico gay trabaja toda esta parte, él es antropólogo de la ENA y él también va a estar presente en, en este debate tenemos también a los moneros de la revista El Chamuco, Yalguera, Hernández, Sufisgón y obviamente Rius, también va a estar presente que solamente sí, no pues, queremos que esté ahí Rius y no lo esperamos con gusto <risa> no, ya <risa> pues dijo sí. no, Gisitrino también está o no eh, bueno, no, no nos han confirmado <risa> ah, no, no, <risa> voy a sí. cortar abruptamente ahorita okay. para irnos una canción y, y regresamos de inmediato y nos sigues platicando del programa claro. Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar algo de The Arcade Fire. En el proceso de duelo entre la pérdida de varios integrantes de su familia, varios integrantes de este conjunto canadiense prepararon un disco terapéutico llamado Funeral, mismo que les trajo una gran cantidad de reconocimientos. Sin embargo, en su álbum siguiente, en el 2007, Neon Bible, ese proceso de duelo también llegó al extraño momento de perder la fe después de manifestar tanto dolor por aquellas pérdidas, Y llegaron al extremo de reclamar a Dios por esa situación El ejemplo más claro de esto es en la canción Intervention Donde una de las líneas hace la queja expresa de Trabajar para la iglesia mientras tu familia muere Irónicamente este material fue grabado en una iglesia abandonada Así que escuchemos esto de The Arc at Fire Se llama Intervention, estamos en sigma sobre mesa They're cutting off the phone They're telling you're not home No place to hide You're fighting as a soldier on their side you' still a soldier in your mind But nothing's on the line Say money that we need It were only mouths to feed I know no matter what you say, there's some debts you never pay. working for the church while your family dies We take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a hope You the soul to grow when well alone I can taste the fear Lift me up, and take me out of here want to fight, don't want to die, just want to hear you cry, who's going to throw the ferret first stone, oh, who's going reset the bone, walking with your hand in a swing, want hear the soul soldiers say working for a church while my friends, la oposición. Judy Allen. Ahora sí, Judy, otra vez, perdón. Eso entonces son cuatro eh, mesas, me dijiste, ¿verdad? Así es. medicinas alternativas, Cepeda y lo de Lizarraga, etcétera. ¿Algo más del programa que quisieras añadir? ¿Viene algún figurón del ateísmo contemporáneo? Bueno, eh, aquí en, la, la idea es que nuestros invitados son mexicanos. Ah, mexicanos. Son mexicanos, son figuras que afortunadamente nos preguntaba hace, hace rato Octavio, que si nos iban a cobrar algún dinero o algo, digo no, todos son voluntarios, nadie nos está cobrando nada, voluntariamente están participando con nosotros, se los agradecemos muchísimo porque no estamos manejando ni un centavo nosotros. Entonces, bueno, eh, de hecho también agradezco mucho al director de la ENA, el doctor José Luis Vera, el que nos haya brindado el espacio en el auditorio a través de Javier Lizárraga, que te es Eh, pues ah, en, va a ser, eh, ser en la ENA Va a ser en la ENA, en la Escuela en la ENA. Nacional de Antropología 78 ¿Y, ¿Y es cierto que termina con una peregrinación A la Basílica el 12? No, no, para no. nada ah, ah, perdón, es que por ahí nos llegó Algo no, me dijo el doctor Se puede ser ateo y ser ha pensado que es problema? No, de, de, de, de hecho, fue Monsi Baez el que dijo ¿no? en, claro, en México claro, hasta los ateos son claro, guadalupanos claro, Pero bueno, Monsi Ibai Chafay Eso ya no podemos reclamarle Pero bueno, realmente eh, Hablando de esto la diversidad atea Es muy... Este, amplia, muy amplia. Nosotros podemos ser de derecha, de izquierda, de centro en cuestión de política y como bien lo, lo mencionaba Mauricio, tenemos ponentes que van a criticar precisamente a los ateos. O sea, van ponentes que nos van a criticar y nos va a saber que ya están haciéndolo malo. Entonces pues el ateísmo va por acá ¿Eh? y, y ese, y el, sí. el Entonces iba a haber, iba a haber diálogo ¿no? eh, pero Es lo que ni... se va a criticar El dogmatismo precisamente El dogmatismo que es lo que ¿Es decía lo que Mauricio a, criticar, ¿no? claro. el, el, a ver de Los creyentes Primero los creyentes Las tres grandes religiones tres grandes monoteísmos Judaísmo, islamismo y cristianismo Ahí tenemos a los tres Los increyentes Las tres grandes eh, corrientes Que serían Y ahorita vuelvo con los creyentes que serían pues los indiferentes que es la mayoría luego los agnósticos y luego ustedes los ateos y de los creyentes se eh, me olvidaron los politeístas y los panteístas ahí ya tenemos entonces 8 en el ring 8 eh, van a estar presentes las ocho posturas creyentes creyentes o nada más puras posturas cercanas a la increencia es decir que Eh, por ejemplo, el panteísmo yo creo que es más cercano a la increencia que, que por ejemplo, el monoteísmo. Pues ustedes van a estar todos ahí presentes en el Congreso o nada más los cercanos a la increencia. Bueno, el, el, el problema que a veces no es solo la increencia, es que es lo que yo veo, porque ustedes creen que Dios no existe, por lo tanto tienen creencias, o sea, no no es más son No, no, no son bueno, yo decía creencias en, en lo sentido? absoluto, no. Sí, digo, ninguno de los en argumentos la, de la, la existencia la, de, de Dios los converte, ni siquiera el ornitológico de Borges, ¿verdad? Aunque creo que es el que más los hace dudar, ¿no? El ornitológico del de los pajaritos. Sí. Bueno, es que aquí, bueno, yo tendría que aclarar que nosotros creemos cuando dudamos, o sea, no estamos dudando, ¿no? Pero el que duda, o sea, el que duda de la existencia de Dios es un agnóstico nos mote para empezar sustende Entonces, el juicio sí claro así sustende es. el juicio así en es es tan buscarlo no, no, tanto creo yo como atea yo sé de alguna manera por qué sé porque yo pienso que no hay evidencia de la existencia de Dios o sea, no hay ninguna evidencia. de las pruebas Entonces, de la existencia te convence ninguna no claro que no Entonces, ni el ornitológico de Borges. No. En cuanto lo conozca, él seguro, ah, no perdón, pero, pero no es una broma, es en serio. Pero bueno, okay. no, le, le, bueno, la apuesta de Pascal Si sí te convence, ah, ¿no? claro, pues, Eso sí te convence, ¿De, diríamos, ¿no? de qué religiones el infierno que nos va a tocar cuando? Claro, sí. sí, una de las cosas que me gustaría que me que me gustaría como preguntarles a ustedes que lo veo muy inquieto, que preguntas Respecto, sí. respecto de, de esto, o sea, ¿por qué, ¿por qué creen, a propósito del objetivo del Congreso, que es necesario una premisa fundamental como el ateísmo para tener una vida rica en libertad, en eh, disfrute de la existencia, en este tipo de cosas? No, no. no se podría tener de otra manera Es que a mí me llama la atención Porque hasta donde yo sé por lo menos dos de las religiones que conozco bien Y la tercera me ha costado trabajo acceder a ella Porque no me vayan aquí a echar un misil Pero a mí me parece que, que el problema del Corán de la falta de integridad Es una colección de suras este, que están uno tras de otro Y que no tienen una una integración, nunca he ido a una escuela de estas, a lo mejor ahí sí hay pero estas dos tanto el, el dios pero judaísmo. no se te olvide que el cielo islámico es el más hedonista de todos los cielos ¿eh? así es, así es y, y que no, no la te pasan olvide. mal dependiendo del de la, de la zona petrolera en donde se ubiquen pero y si el hombre, ¿verdad? si eres hombre entonces, si eso, sí, sí, sí, eso es importante, bueno, es importante pero, a, mí, a, a mí nadie me ofrece 10 este, hombres vírgenes, ¿verdad? <risa> en el En sí. En el cielo sí. Espero yo pues, haya esa Siempre cuando des la vida por alán. <risa> bueno, Tiene que haber este, el, A mí lo que me llama la atención es eso que eh, me dio la impresión de que parecía que era necesario en el término filosófico. O sea, no puede no ser la fundamentación y precisamente la liberación de la creencia en la divinidad cualquiera que ella sea, para poder disfrutar de una vida plena cuando por lo menos dos de las religiones que mencionó ahorita el doctor Prado, predican la liberación, y el Dios es el el Dios de la liberación, el Dios de Israel es el Dios de la liberación, el Dios de el Dios de Jesús, es el Dios de la liberación, justamente, y sin embargo, parece que lo vivimos al revés, volteado, tan es así que ustedes tienen que hacer un congreso del ateísmo, para decir, hay Hay que poder vivir en libertad y plenamente, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que se me ocurría hacerles, o sea, ¿por qué es indispensable hacer ¿Quién le entra sí, a la pregunta? Bueno, Mauricio? liberación o libertad, que es un término muy muy complejo, pues igual Bush usa la palabra libertad para, para invadir países, ¿no? Eso eso no, digamos, no es no es suficiente. Habría que ver a qué grado de libertad, ¿no? Y yo creo que el discurso, por ejemplo, de la verdad, ¿no? Dicen, eh, conocer la verdad y, y te da libre. Creo que, que es, es un... Es el lema de Libero, ¿eh? Sí, Aguas. Pero Juan 832... No, el 22. hecho de que un personaje del nivel humano, intelectual, de Bush, use la palabra libertad para invadir países, yo creo que se lo creen los estrados farmes del centro, pero yo no me lo creo. No sé si me voy a entender. O Ahí sea, que... hay una manipulación y un uso ideológico del término y de un término que tiene cierta cierto marketing, ¿no? sí. cierto rating, y entonces lo que hago es lo que Marx diría justamente un manejo ideológico de la verdad, ¿no? Sí, lo, lo que yo quiero decir es que hay grados del de discurso, ¿no? Digamos, mm. se puede dar de libertad, se puede hablar de verdad, pero ¿hasta qué punto, en qué, en qué amplitud, no? Y en el caso del ateísmo, pues evidentemente es una eh, libertad que, que supere... Mucho, muchos tipos de opresiones, ¿no? Una opresión, digamos, de que la gente está en una nube de ignorancia, ¿no? Una nube, nube de superstición, ¿no? Incluso una una opresión política, ¿no? Entonces, como decía Marx. Pero no sí. podría ser como al revés, que como lo dice Rorty, que no que la verdad nos hará libres, sino la libertad nos hará veraces. Es decir, porque el punto de partida de ustedes es, primero, la verdad es que Dios no existe. Por lo tanto, así somos indefinitamente libres, pero podría ser al revés, somos infinitamente libres, por lo tanto somos gráciles. No no lo podría meter bueno, como mi crítica dice Roque. Al, al ateísmo, digamos más más común, que tiene que ver con esa, ese argumento, es que quien se convierte al ateísmo, pues no se convierte el que discute con, con un creyente, digámoslo así, o esan un creyente no va a ser convencido por la discusión, sino más bien eh, por ejemplo los eh Cuba, un ejemplo, eh Hay mucha mucha gente atea porque hubo una liberación política, ¿no? Digamos, hay, hay mucha crítica ante Cuba, pero en cuanto a las creencias, hay mucho ateísmo porque hay mucha ciencia, ¿no? Hay, alguien si le preguntamos a un cubano eh porque es un pueblo muy religioso. Hay mucha gente que no lo es nombre no, es un pueblo el porcentaje de re gente religiosa en Cuba es altísimo la santería cubana el politeísmo sí, cubano en los, los los todos los ritmos afrocubano no, todo eso es decir ahí lo que lo que fructificó fue el no catolicismo por una guerra declarada por parte de la, del aparato político ¿no? este en contra de la religión por lo que significaba Sí, perdón, la educación. Entonces, o sea, ahí en Cuba, digamos, todos tienen garantizado hasta la universidad. Ese es. conocimiento les dio también pauta para ser ateos en, en gran medida, ¿no? Ellos creen más en la ciencia que en, que en la religión. Algunos, Pero, algunos cubanos, ¿no? Es que sí habría que necesitar, ¿no? Por ejemplo, que en China y en Rusia estén buscando precisamente cómo estos regímenes que tienen una historia eventualmente más larga estén tratando de buscar cómo se llena un vacío. En, en la sociedad con algún tipo de creencia en la trascendencia eh, a los al polituro no le interesaba tanto y estoy hablando de Rusia como comunistantes de Gorbachev, este y estoy hablando de china de la china de Mao no les interesaba tanto que religión pero sí tenían que tener algún tipo de creencia porque veían que esto hacía falta eh, este precisamente para la sanidad psicológica y espiritual del pueblo y Sí, necesitaban educación y con educación viene este liberación de las creencias Pero ya la tenían eh, Ahorita yo, yo creo que ya estamos entrando en la, en la polémica y qué bueno eh, Nada más que vamos un corte de mitad de programa y eh, regresamos Sigma Sobremesa Purivero 90.9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 En este número de Gato Pardo, Julián Herbert habla con Rubén, José Lomeme y Meiquique de Café Tacuba, sobre el objeto antes llamado disco. Tomás González, el escritor colombiano catalogado como el nuevo García Márquez. Además, un perfil de la mujer que presidió el Conaculta este sexenio. Consuelo Saizar. Una entrevista con Víctor Hugo Romo. El adiós a Lujambio. La crónica de viaje en Tijuana. Un texto sobre Juan Siderol. ¡Viva, viva y otro sobre la visita de Iniersa a México busca la revista impresa o en su versión para iPad entra a gatopardo.com y en twitter como arroba gatopardo.com Ibero 90.9 recomienda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 9 nueve. Sigma Sobremesa, ideas nutritivas después de los alimentos. hoy bien, seguimos en Sobremesa, soy Javier Prado Galán, nuestro teléfono quinientos veintinueveinticinco noventa nuestro Twitter sigma guión bajo sobremesa, quinientos veintinueveinticinco noventa nuestro Twitter sigma guión bajo sobre mes, estamos dialogando sobre ateísmo a propósito del primer congreso nacional de ateísmo, nos acompañan aquí en cabina, judith que es la, la organizadora de este de este congreso, está uno de los ponentes, Mauricio y Octavio, que es periodista, y está trabajando un reportaje al respecto, también está en cabina El doctor Enrique Viascochea, ¿por qué no hacemos, Octavio, la pregunta de un modo distinto a como la hizo Enrique para que vayamos calentando todavía más los motores hasta quemar toda la gasolina delante? Sí, bueno, me, me parecía muy interesante el planteamiento eh, de... Eh, de alguna forma eh, sugiere que el ateísmo eh, eh, al... al, al eliminar la idea de dios gana libertades, es un poco lo que usted preguntaba. Y yo yo quisiera hacer la pregunta en sentido inverso, es decir, ¿supondría usted entonces que creer en dios eh, libera eh, más al ser humano, es decir, eh, que le podría dar un nivel mayor de libertad o de capacidad de gozar la vida? Yo te voy a hablar de mi experiencia, que creo que puede ser lo más auténtico que yo puedo, bueno, para empezar, soy católico. Lo lo que te voy a decir es esto. A mí me queda claro que hay algo en mí que es una necesidad que yo no puedo calificar como adquirida, como son, porque la veo a lo largo de la historia, que es la necesidad de trascender. Y uno puede ver que los padres quieren trascender en los hijos, los científicos quieren trascender en la historia y pasar con el premio Nobel y todo esto, todos tenemos algo por ahí que nos nos que nos negamos a aceptar. Que, al término de la vida biológica surayuro biológico todo lo que yo metafísicamente soy llegó al fin ¿no? bueno y en las otras religiones tenemos cosas tenemos el nirvana ya lo mencionaba en el judaísmo también tenemos la tierra prometida ¿no? en todas las religiones siempre tenemos una forma la reencarnación la transmigración de las almas etcétera ahora lo que lo que me, me gusta mucho es la pregunta ¿cómo como hiciste? Precisamente porque creo que creer en Dios nos libera de los ídolos. Hay un autor que dijo, en realidad no hay ateos, lo que hay son idólatras Y esto con todo respeto, o sea, no sé si... Porque precisamente de alguna manera acabamos llenando nuestras necesidad de trascendencia. Precisamente yo creo que... Esta de las cosas que se preguntaba ya por Sartre en momento dado. Es decir, el hombre es una pasión inútil. O sea, esto no lo podía haber af afirmado. Si no, cayó en la cuenta de que el hombre es una pasión en el buen sentido de la palabra. No sé si me voy a entender. ¿eh? Lo más rico y lo que están buscando liberar ustedes son las pasiones humanas. Entendidas no de la manera como una religión puritana, controladora, etcétera. Sino liberar eso que finalmente es lo que nos da vida. La pasión es lo que nos da vida. ¿no? Y ustedes entonces el problema es la creencia en dios o el problema es una sarta de cosas que hemos y hoy voy a llamar a llamar religión que hemos tejido históricamente y a veces con con motivos no muy legítimos para oprimir para oprimir o sea yo no puedo entender a jesucristo diciendo que todos somos pecadores y que independientemente de eso dios nos ama y que esta experiencia del amor debería llevarnos a vivir en plenitud, no sé si me van entender o no puedo entender a Moisés que les dice, ay que carnales este déjense de andar buscando cosas aquí y no priman no lo que pasa es que alguien se agandalla como bien decía Mauricio alguien se agandalla ver, de lema esto, esto que dice a mí no, es que entonces... me, me, me gustó como lo formulaste, la distinción que hacía la teología de la diversión en los años 70 entre ateísmo práctico y ateísmo teórico poniendo como centro del ataque el ateísmo práctico Este tema de los ídolos, que bueno, los ídolos del poder, del prestigio, etcétera, que nos impiden acceder al sentido de la vida, sea con minúsculo o con mayúscula, porque finalmente los ídolos pues, estamos en la mesa, en esta vida, esta inmanencia, pues tratamos de encontrarle algún sentido con mayúsculo o minúscula al, a lo que hacemos, tú mismo como periodista, tú no harías ese reportaje nada más por la ANA, lo haces porque pues... Quieres sí, claro. encontrarle algún sentido a, lo, a tu vida, ¿no? Sí, yo Sí, son que preguntas estoy, que... Estar satisfecho. Y la otra distinción que dice en ese es interesante e inteligente. La distinción entre religión y fe. ¿Ustedes qué opinan de estos dos distintos que hizo Enrique? Ateísmo práctico versus ateísmo teórico, religión versus fe. Eh, ¿Los convence, no los convence? ¿Cómo se posicionan ante ello? Bueno, la cuestión... Ah. Sí, bueno, yo primero entraría Sobre la parte de los conceptos En esta cuestión de la libertad, por ejemplo O sea, la libertad, ¿cómo la estamos entendiendo? Obviamente no la estamos entendiendo igual Para mí la libertad es la capacidad que yo tengo De cuestionar las cosas y de poder utilizar Mi voluntad Si yo tengo yo tengo una creencia y esa creencia Puede ser cuestionada y yo puedo decidir Dejar esa creencia en cualquier momento Sin que a mí se me violente o se me amenace O se me persiga, adelante O sea, yo soy libre, de, yo soy libre dentro De mi creencia, ¿no? Pero De, tristemente y desafortunadamente Las religiones no han demostrado eso Yo crecí dentro de la religión mormona Y el en el momento en que yo decidí cuestionar Esta religión, inmediatamente yo fui Señalada como una persona que pues que No era este bien recibida ahí Y fui rechazada Entonces, ¿qué pasa? Eh, mi libertad, yo mi libertad la veo En ese poder de poder utilizar mi, mi cuestionamiento Yo quiero cuestionar, quiero utilizar mi razonamiento Y quiero poder utilizar mi fuerza de voluntad En el momento en que yo lo decida Así de simple Pero Tengo ese derecho de hacer. ¿no? Ese de Así libertad, es, ¿y? bueno, bueno yo lo estoy entendiendo de esta manera no Espontaneidad de inteligente, decía Lainis Claro, o sea, poder utilizar precisamente mi cerebro ¿no? O sea, poder utilizar lo que yo soy y cómo Con toda la libertad, claro, dentro de una postura ética y humanista Que es la idea, porque somos seres sociales ¿no? Entonces, o sea, yo desde ahí estaría entendiendo precisamente ese concepto de libertad Para mí ser libre es precisamente hacer lo que yo quiero ¿No? O está sea, nada más si alguien me está imponiendo una creencia, pero sería pura espontaneidad, pues no, no ¿no? Ahora, aquí la cuestión otra otra cuestión es sobre la, la, la idea de trascender, o sea, ¿por qué querría trascender? O sea, ¿no es más bien una idea que me han metido desde la cultura? O sea, desde mi nicho cultural me han metido esa idea de que tengo que trascender, ¿y qué pasa? O sea, tengo que trascender y entonces qué? O sea, no, o sea, simplemente la vida hay que darle sentido. ¿Cómo le da uno sentido? ¿Me, formo, me forjo un objetivo? y lo cumplo, me forjo otro y lo cumplo, como Con la fuerza de mi voluntad y con mi inteligencia. Yo no necesito ir hacia un Dios, no necesito ir hacia nada inventado, para yo poder tener una buena vida y ser feliz dentro de mi vida. En la inmanencia, correcto. Mauricio, ¿tú sí. qué opinas? Yo creo que hay tres elementos de la religión que hay que rescatar, ¿no? Es trascendencia, identidad y buena voluntad. Esos tres, sin religión, pueden ser usados de una manera más poderosa, no, no exactamente el ateísmo, ¿no? Sino, bueno, más que nada en un humanismo, pero Pero buena voluntad no en el sentido kantiano, eh, porque Kant, acuérdate que la buena voluntad kantiana se oponía a la religión. Sí, la buena voluntad kantiana se opone a la religión. Bueno, los ataque que hay buena voluntad en los religiosos, pero se puede usar de una manera laica. Ah. Pero hablando por ejemplo de trascendencia, el agnosticismo una... kantiano. Sí. Yo diría que la, que la trascendencia está aquí, no, o sea, la trascendencia es inmanente, valga la contradicción, porque somos una humanidad. No Le somos... sonaste a Baruch este... Espinosa, el, el ebrio de Dios, no es, no es, yo creo que no son contradictorios. Es decir, la trascendencia incluye la inmanencia Pero no sé por qué ser más allá Pero eso, Aquí eso sería tratando, ¿sí? panteísmo, no, eso, pero... Enrique Panteísmo, ah, pues ya pa ya soy... Espinoza ¿Es... No, Mauricio Pero no involucramos ningún tipo de entidad Es un ateísmo muy fino El panteísmo, ¿no? ¿No creen ustedes? Sí. ¿No es, creen? Es decir, Dios y Benature ¿eh? ¿No crees tú, Octavio Que el panteísmo es una forma de ateísmo Refinada Pues si lo es, me gustaría estudiarlo más eh... Es que eh, podemos hablar lo mismo del deísmo, ¿no? O sea, Han igual, leído ustedes al sea... poeta Enrique González Martínez no, no Es tapatío, ¿eh? A mucha honra, yo no soy de Jalisco <risa> Pero soy mexicano Y es okay. un poeta panteísta Irá sobre la vida de las Se nombra otra vez es... Enrique González Martínez. Martínez es de las grandes glorias de este de este país de Mauricio. este país extraordinario poeta pero es, bueno es, es es, termina Mauricio en fin, te interrumpí cómo sea una trascendencia inmanente yo digo que se da que la humanidad se asuma como un todo que va hacia algo va hacia un desarrollo que vemos que viene de, de la animalidad pero va hacia la tecnología ¿no? incluso hacia la cultura y hacia una eh, política justa ¿no? una, una, un sistema político justo Entonces yo creo que hacia, hacia allá vamos dos trascender individualmente es una enajenación. trascender en el más allá es otra enajenación. Si no trascendemos de una manera que aportemos a la humanidad, no estamos trascendiendo realmente, ¿no? Y la inmortalidad se da bueno. ahí mismo cuando trascendemos hacia los demás. Ah, pero si ¿sí creen en la inmortalidad ustedes. Pero es, es metafórica, sí. es metafórica. ¿Los cuatro argumentos de Platón en el Fedón los convencen? No. no, no. Ah, no, no, no. entonces no. Es metafórica, es que déjase Bueno, huir. pero hay un, hay el tema del sentido, veo que estamos encontrando cierta convergencia A los cinco de la mesa. Porque el sentido finalmente judith aceptó Pues que se está buscando un sentido hacia... Es que el sentido se construye O sea, yo lo que digo es que el sentido no está ahí O sea, no está flotando ahí no, en un, no, en un, no un ser con, este, Para ti no es con ese mayúsculo En imaginario El sentido se va construyendo día sí, sí. con día O sea, yo soy psicóloga, él es filósofo sí. Mi compañero es filósofo Entonces, digo, el finalmente cada quien le, le, le da su sentido Precisamente, ¿no? ¿Cómo? Desde mi paradigma Obviamente, bueno, yo estoy hablando acerca de los valores y toda esta parte, ¿no? O sea, de, de cómo vamos construyendo nuestra vida, poco a poco. Bueno, vamos nomás una canción, Enrique, y te doy la palabra. En la canción filósofo por favor. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a escuchar algo de Muse. Matthew Bellamy es su líder y un ateo declarado. Él cuestiona esa necesidad de creer en algo Y aunque sugiere titubeos Sobre esa falta de fe Se mantiene firme en la postura de no creer en algún Dios En la canción Thoughts of a Dying Atheist Bellamy cuenta la historia de ese ateo Que al morir no sabe hacia dónde irá su alma Pues nunca creyó en nada similar Al cielo o al infierno Sin embargo, también se puede interpretar de otra manera Con el sarcasmo de la frase It scares the hell out of me Algo así como me asusta hasta el infierno Sin embargo, los ateos no creen en el infierno. Por lo tanto, no sabemos si Matthew Bellamy realmente está en algún tipo de epifanía sobre sus creencias o nada más está burlando de la situación. Vayamos con esto de Mios Thoughts of a Dying, Atheist y lo escuchan en Sigma Sobremesa. Enrique, perdón, tienes la palabra bueno, a mí, a ver Yo creo que a ratos un conocimiento más de la historia Sobre todo de la historia de las ciencias Y de la historia del conocimiento nos podía ayudar El mundo durante muchos siglos vivió una visión teocéntrica ¿no? Ahí se incubaron las principales religiones Después, bastante recientemente para la historia de la humanidad Llegó la ilustración y se afirmó eh, el poder de la razón Y muy pronto, dos siglos después Explota la ciencia positiva Y se pelea con las otras dos La filosofía se ha peleado con la teología Y sobre todo con la metafísica, en parte ¿no? Y cuando llega la ciencia Entonces la ciencia se pelea con las otras dos ¿no? Y yo lo que me pregunto es esto Augusto que... Conte, los tres estadios Ustedes, así, ¿ustedes creen que los científicos ¿Pueden darle un sentido a su vida por la pura ciencia? Yo creo que no. Yo creo que, que no es pues suficiente. O sea, creen que ir de fenómeno en fenómeno, de descubrimiento en descubrimiento, pueden tener una vida plena llena de sentimientos. Ya los estás volviendo creyentes. No, o sea, no, no, no, no, no. no, no, no. Es, ya no sigas preguntando, que... si no, no va a haber congreso, mano. Judit acaba de decir que ella necesita un sentido, ¿no? Pero el sentido no es aleatorio sí, ¿no? Por definición no puede ser aleatorio O sea, no es que ahorita tengo un capricho y llórale yo ahorita tengo otro capricho y llórale El hecho que ya estoy decidido Cératea Y ya has decidido ahora Hacer un congreso para eso Quiere decir que hay algo más largo Que el capricho de dejar tu religión o, o, Y ahora vamos a juntarnos a cascar. Claro, pero es Entonces, un propósito ahora, O sea, es un propósito es que, que se va el, a cumplir el, el sentido, el sentido de la vida El auténtico sentido de la vida Sí Es un propósito, es hacer mi vida razonable Sí, pero hazlo cuenta, este propósito mío es temporal O sea, no, no es, es, es, el hacer el Congreso no es el sentido de mi vida. O sea, es un propósito que yo tengo que quiero cumplir y que después de ese propósito tendré que hacer otro. Porque si no, ¿qué hago? Ah, que, hasta termina el Congreso y ya mejor me doy un tiro porque ya no tengo nada que hacer en mi vida. Entonces, no, hasta voy construyendo poco Así a poco es. un nuevo propósito para mi vida. Ajá. Así, o sea necesariamente tengo que hacer eso con mi eso fuerza es, de voluntad y, es y con mi inteligencia. Es aleatorio, o sea, ahorita es esto, ahorita es lo otro. La siguiente puede ser la contraria Que vuelves a tu religión O la siguiente puede ser que te hagas islamista o la Bueno, en lo ser. personal no creo que me pase eso, pero bueno, finalmente yo tengo la libertad de poder hacerlo, o sea, sí, sí podría hacerlo, pero yo en lo personal, obviamente no lo haría, o sea, yo no, vería... no lo haría. ¿Por qué? Porque ya lo he razonado y y en realidad yo no veo ninguna evidencia de la existencia de Dios, o sea, yo no veo ninguna, no veo ninguna válida de Dios hablando del Dios cristiano, pero en general puedo hablar de Zeus o puedo hablar de cualquier otro Dios y tampoco veo evidencias de un mundo sobrenatural y un mundo espiritual. Y cuando A mí yo me no tengo evidencia de que... algo, entonces Yo eh, a lo que voy Es afirmar lo contrario También tengo el argumento para negarlo Sí, porque luego con la partícula de Dios Pues ahorita ya <risa> estamos, nos pusimos a temblar ¿no, Bueno, pero es el bosón de Hitz sí, Y sabemos que, Hitz. que es un error llamarlo la partícula de pero Dios Pero tú si tienes pruebas va. de que Dios no existe Yo las tengo también Tengo artículos donde argumento no, que Dios es absurdo o en todo caso innecesario cualquiera de las dos Dios, ¿No? ¿En en las de Tomás? Pues hay que ir al congreso oye es que nada más el tema de la praxis yo creo que el, el, a veces eh, se han enfrentado los ateos a los creyentes y que quizá en la ilustración el choque fue más frontal eh, con el paso de los años, bueno con el secularismo europeo del siglo XX pues se fue enfriando ese duelo Pero no estarían ustedes de acuerdo en llamar a la convergencia tomando en cuenta la praxis, es decir, si nos identificamos en una praxis que tiene que ver con el amor, la justicia, la libertad, la construcción de un mundo diferente, ¿podríamos unirnos o ustedes ven que no hay posibilidad de unirse ateos y creyentes en esta tarea? de modificar positivamente este país que está tan traumatizado con esta guerra contra el narco, con tanta miseria, tanta injusticia. Sí, bueno, yo prefiero mil veces un, un creyente que sea eh, de izquierda por por decirlo así. Que, que un ateo de derecha, pero mil veces no porque es mucho mejor no luchar por uno mejor, dejando a un lado un poco la, las creencias que estarse peleando por quien cree y quien no cree eh, ignorando estas injusticias Estarías ¿no? más por la convergencia sí, por, la por convergencia. Unir, unir, y tú Judith? Sí, claro, o sea, bueno, de hecho estamos en un estado laico, o sea, es ideal es esa, la tolerancia bueno, la, la, la toleran... bueno, tratamos de que sea laico ¿verdad? tratamos de defender de hecho eh, o sea, la, la, la tolerancia la equidad, toda esta parte que Es lo que nos da sentido humano, de o sea, lo que nos une como personas, definitivamente yo conozco, bueno, en general trato con muchas personas creyentes que saben que soy atea, que saben que soy atea activista y, y hay ese respeto, o sea, hay ese mutuo respeto entre sus creencias y mi descreencia, si gustamos llamarle así, y hay ese respeto y hay ese diálogo y no tenemos mayor problema. Yo, yo, yo lo, lo único que, miren, a mí me ha tomado, a mí me parece muy importante eso que señale, no es lo mismo fe que religión. La religión es histórica y está sujeto a todas las condiciones humanas. Y normalmente es el opio del pueblo, ¿eh? Y normalmente lo usan unas para brocharse para ellos. Eso, eso no. cuando Javier me preguntó, me dio aquí, broncamente, que si yo era católico, sí, sí, sí, siento que soy. Sí. Soy católico, soy católico, apostólico, lo que no sé si soy romano. Remono, eso me, remono. Eso me cuesta mucho más trabajo de ser remono. Romano, ¿no? okay. Pero bueno, hasta que soy cristiano y católico y sí. Bueno, pero la otra es precisamente que yo creo dos cosas. Primero, el Dios en que yo creo, así como otros otros religiosos que conozco, lo que buscan es la liberación, no la opresión, lo paradójico es que ha servido para oprimir. Ese es una apunta. Y el otro apunte que también este a mí me parece como importante señalar es que para estas para este tipo de cosas que lleven a la gente a vivir de una manera, a veces el personaje más iconoclasta es precisamente la fe en Dios, que les voy a decir una cosa, es absolutamente libre. ¿eh? El problema es que nos han convencido de que es obligatoria. Y no es obligatoria. Para mí la fe es absolutamente libre. Y como decía Kierkegaard, es un salto al absurdo. Lo único que se le pide a la, a la, a la fe, a la fe sobre todo, es que sea razonable, ¿no? Es que no sea metafísicamente un absurdo, lógicamente un error Por eso me interesaría mucho tu artículo. Nos queda escaso un minuto. Me gustaría que cerraran con alguna idea, algún, lo que guste, ¿no? Alguna recomendación, etcétera. Bueno, pues nada más comentar que bueno, estamos muy contentos con la que la cuestión del, del congreso de poder realizarlo, que nos hayan dado las facilidades en la ENA, y el agradecimiento completo al director de la ENA y este y bueno, esperemos que sea un evento que enriquezca verdaderamente lo que es la vida sin dioses y pues que podamos contar más adelante una buena historia. Mauricio. Claro que sí, bueno, hablando del sentido de la vida, yo creo que Eh, superar la religión implica no solamente eh, ir con la ciencia, también con el arte con la filosofía y con la política ¿no? y, en este, y en ese sentido eh, podemos hablar de que la política es crucial no para emancipar ¿no? a la humanidad para derrocar a los dioses en un sentido metafórico derrocar estas creencias de superstición necesitamos la conciencia política mientras no vayamos a caer con unos pinacates peores <risa> no, no, bien Octavio presos. se nos acabó el tiempo le agradecemos también a Octavio que haya estado con nosotros reportero Octavio Rivera estuvo también con nosotros Mauricio Dimeo Coria estuvo con nosotros Judith del Rocío Cortés y el doctor Enrique Viasco Chazo y Javier Prado Galán Eh, nos encontramos Dios mediante Dios mediante la semana que entra, hasta luego para despedirnos vamos a escuchar este clásico que en la voz de John Lennon parecía exactamente lo opuesto a la situación real de la canción la canción Imagine sugiere estar en un mundo donde no existiera un cielo donde no existiera un infierno y sobre todo donde no estuviéramos esperando constantemente ese momento de la redención divina Esta es la canción con la que probablemente más gente recuerda a John Lennon en su faceta solista Y es una que hasta cierto punto conlleva cierto pensamiento de divinidad Sin embargo, cuando la interpreta otro músico También declarado en esa confusión por el ateísmo y las creencias y la falta de congruencia En muchos de los casos, cuando aparece la voz de Maynard James Keenan con A Perfect Circle Pues comprendes perfectamente como Imagine también tiene esa connotación atea en el fondo Esto es a Perfect Circle, Imagine La canción original de Lennon Muchas gracias por escuchar Sigma Sobremesa Imagine there's no heaven It's easy if you try No help me It's only sky Imagine all the people Living for today The killer in no. Deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa por Ibero noventa punto Guapos, el nuevo número de la revista Picnic, octubre-noviembre, ya está a la venta. En el especial de fotografía curado por Gustavo Prado, cuatro fotógrafos hacen un culto a la belleza desde sus particulares puntos de vista. León Larregui muestra su lado sensible en Solstice, su proyecto solidario.